Buen día、eh, c o m p a s ¿cómo están? Gracias por、eh, esta d i f u s i ó n porque es muy importante.、Eh, sí, es un programa, es una ley、eh, en e l cual somos privilegiadas de que nos hayan elegido para recepcionar denuncias contra las violencias estatales, ¿no?、Sí. Eh, el punto de denuncia y tortura se lanzó en junio del 2020,、eh, en plena pandemia. Eh, cuando eh, empezaba n los motines por, por el tema de COVID,、uh -huh. eh, previo a eso ya veníamos trabajando, ya veníamos con una experiencia、eh, contra la reforma de la, la 24660, que es una, una ley、eh, que tiene beneficios para、eh, la, las personas detenidas, ¿no? Eh, entonces, previo al 2017 también veníamos trabajando、eh, mm. contra、eh, las vejaciones、eh, eh, hacia los derechos humanos、eh, de las personas en el territorio y en las cárceles, en contexto de psiqui eh, psiquiatrizades. Eh, bueno, eh, lo que es el punto de lucha de tortura no solamente es territorio y cárceles, sino también en centros、eh, de rehabilitaciones. En espacios de lugares de abrigo de, de niñeces,、eh, también abarca lo que es,、eh, este, no sé, todo lo que tenga que ver con las instituciones, ¿no?、Sí. Eh, así que, bueno, nada, venimos haciendo un trabajo arduo porque、eh, tenemos cuatro teléfonos, esos cuatro teléfonos no paran de llamar, previo a que、eh, me pasen con, con ustedes, yo estaba recepcionando denuncias. Eh, y bueno, nada, la verdad es que no tenemos horario porque tenemos un compromiso que es salvar la vida de, de, cada, de cada ser humano, ¿no?、Mm. Así que, bueno. Karina, vos contabas, bueno, hace ya un tiempo importante, entonces, que vienen trabajando、eh, con la Comisión Provincial por la Memoria. Sí, nosotros venimos articulando hace muchísimos años ya, con respecto、mm. ya d e d e la época de. Que se llevaron a l a m la, e、eh, n t a b l e m e n t e detenidas a las hermanas Jara.、Mm. Eh, desde esa experiencia ya venimos articulando, vendría a ser 2011, venimos articulando con la Comisión Provincial por la Memoria. Desde ahí también nos acompañaron con、eh, muchísimos casos de causas armadas: l a t i l l o Fácil, eh, bueno, eh, lo que era Yanina a p a r í a Yanina González,、mm. bueno, todos los casos. Eh, como I también,、sí. bueno, varios, varias situaciones、eh, que también se presentaron como v e b e d o r e s en la causa, presentaron a MICU. Bueno, desde ahí nosotros venimos aprendiendo también de la Comisión Provincial por la Memoria、eh, qué datos necesitan ellos, ellas, desde la Comisión Provincial por la Memoria para poder、eh, tomar esa causa, ¿no? Entonces, desde ahí aprendimos. Y derivábamos, ¿no? Las situaciones de, de pibes que se llevaban presos,、eh, cuáles eran las condiciones de, de las comisarías en las que estaban detenidos o detenidas, eh, cómo eh, eran las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, acá en el territorio. Bueno, todas esas situaciones、eh, nos g e n e r ó r o n una gran experiencia y a la vez un sabor amargo, porque lamentablemente tuvimos que aprender a. Así, a, a, como quien dice, n ¿no? a los polchazos,、mm. eh, a medida que iban pasando las situaciones. <ríe> Pero es una herramienta muy importante、eh, para nosotros, y cuando decimos privilegiadas, es porque tener esa herramienta para nosotros es como、eh, saber que no estamos solos, solas acá en el territorio, n o cuando pasan situaciones como estas,、eh, que se llevan detenidos a pibes ilegalmente. Este, todo lo que nos llega a nuestros teléfonos son、eh, abordados por la Comisión Provincial por,、eh, por la Memoria, y la verdad es como es un gran acompañamiento y, y un gran orgullo también a la vez, porque sabemos que esas situaciones están siendo acompañadas, como este chico, esta familia que hace poco salió en Moreno, que le cortaron las manos para que no sea detectado, que fue enterrado como NN. Hace、sí. días nada más.、Sí. Eh, también lo tomó la Comisión Provisora por la Memoria, están en contacto con la, con la familia.、Eh, entonces, como que todo eso que llega al territorio、eh, queda dentro de, de la CPM también, ¿no? No, no estamos haciendo difusión ni nada de esas cosas,、eh, sin permiso s de los familiares, obviamente.、Claro. Todo lo que llega queda abordado y, y bueno, se va acompañando ¿no? uh -huh. en todos los, los procesos. Bueno, k a r i n a vos nos contabas hace 12 años, entonces vienen con esta articulación más o menos con, con la comisión, y hace dos años que son punto de denuncia. Nos, bueno, algo ya nos decías. ¿Tienen i d e a de un promedio de cuántos casos, de cuántas denuncias han llegado a este punto? Mira, hasta el año pasado,、eh, nosotras no manejamos una estadística desde nuestro punto solamente, sino desde todos los puntos que venimos abordando. La estadística que tenemos de, de recepciones de denuncias del año pasado,、eh, porque todavía no cerramos este año,、en、el año pasado fueron 15.000 denuncias. Eh, eh, 15.000 denuncias abordadas desde la Comisión Provincial por la Memoria.、Sí. Y、eh, bueno, pues, igualmente pueden entrar a la página de la Comisión por la Memoria y desde los blogs, desde, lo, desde el,、eh, el historial, ahí están todas las estadísticas, tanto de Centro、eh, Clandestino de Detenciones como la Comisaría Primero de Moreno,、eh, porque hoy ya no se pueden detener personas en esa comisaría. Este, desde todo pueden encontrar todo lo que es la estadística. Pueden、eh, entrar a la página de la Comisión Provincial por la Memoria, donde están las estadísticas, las intervenciones、eh, y también eh, eh, las, las clausuras ¿no? de, de dichos penales,、mm. de, de lugares de p s i q u i a t r i z a s de centros de rehabilitaciones. Eh, bueno, todas esas estadísticas son desde el punto de denuncia、eh, de que venimos abordando y de, de, de denuncia, que denuncia a la gente ¿no? a través de, de nuestros puntos. ¿no? Uh -huh. Cari, hablabas de、eh, un, algunos datos precisos que habría que tener、eh, o contar para, para que la denuncia sea aún más, más fácil, me imagino, la, las investigaciones.、Eh, ¿Nos crees r que dar algún tipo de recomendación? Las recomendaciones que siempre nosotros hacemos siempre es, el, por ejemplo, eh, llamar eh, y ya tener siempre a los familiares cuando caen detenidos su, sus familiares en caso de detenciones, ¿no?、Uh -huh. Siempre ir a,、eh, a las la fiscalías y preguntar siempre、eh, qué juzgado le toca,、eh, qué número de causa, qué defensoría. Eh, y el, en carácter de qué fueron detenidos, ¿no? Y con esos, con esos datos, nosotros podemos、eh, articular con descensorías, porque muchas veces los familiares cometen el error de contratar a abogados particulares. El cual a nosotros no nos deja acceder a la causa, ¿no?、Claro. Porque es como que se privatiza la información. Y al, privatiz al privatizar la información no podemos ayudar al familiar o al detenido, más que nada, ¿no?、Uh -huh. A la detenida, porque se privatiza. Y muchas veces、eh, la articulación con defensores oficiales nos deja trabajar articuladamente y remarcar las irregularidades. En esas situaciones podemos ayudar、eh, hasta el final, digamos, desde el minuto uno hasta que demostrar con las pruebas,、eh, poner en autos y vistos a, a defensores que la situación no es así, como la pinta la policía, por ejemplo.、Uh -huh. El decir, acá los familiares tienen ciertos datos, tomalos.、Eh, bueno, por ejemplo, esto no fue así, esto no fue así, entonces, como que. Se puede articular.、Okay. Una de las recomendaciones siempre es no contratar abogados privados, porque pasa esto、eh, de la Comisión Provincial de la Memoria, no puede articular con un abogado privado, porque el abogado privado privatiza、eh, la información、eh, okay. y eso no, no, nos limita a poder ayudar. Perfecto, perfecto. Hay datos más que interesantes, el, el que nos estás brindando. Porque, bueno, nada, y la, esta información sin duda es, es poder. Eh, Karina, eh, vos nos dabas estos datos. Si hay alguien que está pasando por esa situación, a tener en cuenta esto. ¿Y cómo puede hacer para、um, encontrarse con ustedes con este punto de denuncia?、Eh, no sé si ustedes tienen la mano ahí, porque tengo el teléfono encima ahora. Si pueden comunicarse. Bueno, mi número de teléfono,、eh, del punto de denuncia, es el. El 221-589-8613.、Uh -huh. Después, no sé si vos lo p o d é s mencionar, sí, tenés el, el, número el, está publicado. Fly, el, el número de la s demás compañera s también. Ay, o bien comuni comunicarse también a la página de Casa Joven Diana Zacayán,、eh, donde nos pueden escribir por privado y contarnos una situación. O pasamos. El teléfono de, de la persona、uh -huh. y nosotros mismos nos vamos a comunicar con, con esta. s Perfecto. El de Ayelen está publicado, el de Geralín y Luna.、Eh, Ayelen, 11 39 23 55 67. Ese es otro de, de los números. Y bueno, y de, de paso también vamos a estar publicando nosotros el flyer, el afiche con, con toda la información. Karina, te agradecemos estos minutitos. Gracias por toda esta información、eh, que nos fuiste brindando. No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y por, porque lo que más queremos nosotras,、eh, desde nuestro punto de denuncia a Zacayán, es llegar a todos los lugares y que ninguna persona、eh, quede sin sus derechos, ¿no? mm -hmm. que son los derechos más fundamentales, salvar la vida de sus familiares porque、eh, sufren. Eh, d e j a c i o n e s aberratorias de los derechos humanos dentro de las cárceles y comisaría, s como también en el territorio, ¿no? cuando son golpeados o, o perseguidos los pibes pibas por la policía.、Sí. Así que, bueno, nada más. Gracias duda, a ustedes. Sin duda, Karina, te mando un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Muchas gracias.